Haciendo periodismo turno mañana Vamos a charlar con el presidente De la Unión Industrial de la provincia De La Pampa, Rubén Gorordo eh, Rubén, Pablo Cucharini y Julio Santarelli Los saludan, buen día Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, Rubén, ¿cómo estamos? Bien, bien. Eh, Rubén, eh, ayer tuvieron una reunión, la segunda, eh, que mantienen con FEPANCO y APE en forma conjunta, el Ministerio de la Producción también, tratando de ver qué se puede hacer aquí en la provincia de La Pampa para atenuar un poco el impacto de las tarifas, del tarifazo en realidad de claro, la energía. Eh, sí, Es este... un poco, como lo decís vos, es eh, la segunda reunión que tuvimos con, con gente del APE y de la FEPANCO y bueno, en el Ministerio. Eh, el tema nos preocupa para la industria de la Pampa, el tema energético, es un tema no menor para el industrial. Y, y sí, no, si bien no se llega a un, a un número para decir, por ahí que la industria estamos medio apurados para que tengamos algún repuesto o resultado, pero bueno, de parte de, de APE y de, y de Unilpa quedamos de un poco ellos quieren ver eh, distintos rubros, distintos sectores de la industria, cómo le, le afecta o cuál le está afectando más directo a su producto eh, eh, para trabajar sobre un poco por distintos rubros, es un poco la idea de, de parte de APE y bueno, y con el tema de, de parte de la FEPANCO ellos eh, un poco se, tendríamos que tener una reunión de, con las cooperativas por lo que dicen ellos, porque Hay situaciones de, de distintas cooperativas, son distintas situaciones de cada una y, y un poco, según dicen, hay cooperativas que no, pueden, eh, como, como que no pueden asumir ningún tipo de... afrontar ningún tipo de, de subsidio o descuento de una, de una tarifa porque no están en esa situación, según la gente de, de FEPANCO. Claro. Eh, eh, Rubén, eh, ¿y eh, ustedes qué se comprometieron a presentar eh, un informe detallado de...? de... Nosotros nos comprometimos a, a, a pasar un informe un poco detallado de, de, de nuestras industrias y el APE también a hacer un estudio de, de los números que ellos tienen, a ver eh, cómo pueden trabajar eh, en, en esos rubros y, y de parte del APE yo creo que hay intenciones. Eh, de, de, de poder hacer algo o, o con, con la industria porque realmente nos preocupa y, y bueno a todos porque de, de una manera u otra está afectando a, a en general ¿no? De parte de, de la FEPANGO también dicen ellos que no solo no solo lo que es industria sino la parte comercio eh, también está afectada entonces ellos eh, un poco hacen un planteo medio general eh, no solo está afectada a la industria, sino a la parte de comercio también. Eh, Rubén, eh, para que por ahí la gente entienda un poquito, eh, usted es dueño de alguna empresa, me imagino. Eh, sí, sí. Eh, yo tengo una empresa en el norte de la Pampa, eh, una y, empresa de servicios. ¿Y cómo le ha modificado la tarifa de, de energía en estos últimos dos años? Y yo le pongo en mi empresa como que se divide. Yo en la parte que que tengo servicios, el servicio eh, nos afecta muy directo porque hacemos servicios y la parte, tengo una parte de la empresa que hacemos exportación, en eso se afecta menos, en menor escala, ¿no? Uh -huh. Pero eh, por eso, según el rubro y según qué, qué rubro está afectado mayor o menor, un poco ese es pues, el estudio y dentro de un ILPA de la Unión también decidimos de, de, de puertas adentro, o sea, de cada empresa hacer un estudio de cómo estamos. Eh, o pagando alguna multa por, por distintos temas de, de, de mal uso de la energía. Eh, así que eso también lo está haciendo cada empresa, lo estamos trabajando... En, en cómo hacemos el uso de, de la energía, ¿no? Y, y a partir de este tarifazo en energía y bueno y, y bueno yo pienso en el invierno, pero claro en el invierno la, la industria usa es, que, que depende de que usa gas lo usa todo el año, no no es que dependa del invierno nada más. Eh, claro, eh, ahí, es, ahí, ahí. Es, es, Existe la posibilidad de que se cierre alguna industria aquí en la provincia de la Pampa por los tarifazos. Sí, eh, hay, por eso mismo hay, hay, hay industrias que está afectada más más directo diciendo por eso queremos hacer un estudio y, en, como dijimos con el APE, quedamos en 10 días máximo eh, tener otra reunión eh, con respuestas más, eh, ya salir con algo más claro, porque por ahí los tiempos dentro de la industria son más, no, nos apura lo, lo que los tiempos, ¿no? Claro. Eh, el tarifazo del gas también me imagino que debe afectar a los eh, industriales. El gas no incide en este momento, lo que se está tratando es todo el tema energético, ¿no? Estamos uh -huh. preocupados del tema energético, pero bueno, también la, la, la que sea así, consumo de gas también está, está con, con problemas. ¿Y, ¿Y tienen expectativa de que mañana miércoles, que hay sesión en diputados, eh, por ahí se retrotraen un poco las tarifas con una ley? Bueno, eso, eso, es, eh, eso también uno no pierde la esperanza de que por ahí salga algo favorable para, para la parte de energía. Pero bueno, nosotros no obstante no queremos esperar a eso, sino trabajar acá internamente en la Pampa por el problema nuestro, ojalá salga, se solucione algo a nivel nacional, que sea prorativo o con un tope por lo menos desde la suba ¿no? eso es Es lo que uno espera. Claro, eh, hemos hablado con, bueno, con gente de las cooperativas, también con gente del gobierno, y uno piensa, hablan de que tienen poco margen como para reducir la tarifa. Y teniendo en cuenta que están hablando, bueno, se está hablando de que en los últimos dos años ha aumentado más del mil por ciento, pareciera que la expectativa de que se reduzca el tarifazo es muy poca, eh, por lo menos la sensación que nos da. Sí, eso, eso bien lo dijiste, mira, la tarifa aumentó el mil doce por ciento, más del mil por ciento lo que es tarifa y lo que es el peaje, le llaman ellos, el, el transporte aumentó el 1.400%. Pero bueno, eh, por eso mismo que por ahí un, eh, es lo que dice el APE, que lo que puedan ellos manejar es un número muy chico que por ahí no incide dentro de la factura. Lo que, pero yo creo que, que hoy por hoy, por más chico que sea, todo sirve. Y, y bueno, lo mismo le proponíamos de los... La parte de, de, de cooperativa, a ver cómo puede la cooperativa un poco ver esos números de ellos, a ver eh, que han incrementado tanto en la factura eh, queremos que lo revean un poquito cada cooperativa, cómo lo puede analizar eh, Rubén, cuando ve que la tasa de interés eh, de las LEVAC o de los plazos fijos está en el 40% eh, y me imagino que los márgenes de la industria, esa ganancia no la tienen bueno, ni de casualidad Viendo, mirando eso, es muy malo para la industria. O sea, eh, qué capital puede venir a, a invertir en una industria o si por otro lado estamos incentivando un 40%. De o sea, eso ya es un análisis más político, económico, pero es, es un problema para la industria. ¿no? Yo creo uh -huh. que hoy por hoy se está, está pasando por, por un problema... Más te digo, si, si, si, si la, los resultados de la industria fueran muy positivo yo creo que no pelearíamos tanto el numerito de, de, de, de tanto energético como de gas como o sea se nos ha ajustado por todos lados y entonces por eso todos los números nos suman y todo incide dentro de la industria claro. eh, bien rubén eh, queríamos tener un panorama de la gente de los industriales aquí de la provincia de la pampa con el tema este de las tarifas eh, le agradecemos este momento con Carmen. Eh, bueno no sé si quiere no, completar con algo a usted y cuando guste, estamos a su disposición. bueno muchas gracias muchas, buen día. bien, bien. La palabra del presidente de UNILPA, Rubén Gorordo, eh, hablándonos de la reunión que mantuvieron ayer con APE. Hay una próxima reunión, seguramente en, dentro de 10 o 15 días, para ver eh, qué se puede hacer eh, desde la provincia de La Pampa con el tema de las tarifas, sobre todo de energía. 8.58 minutos, seguimos haciendo PTM. Radio